32 Radio Urabarría, AM 1160. Todos los días, buena radio. Biblioteca de los días miércoles, la visita de Daniel Paranasse para hablar de libros y otros temas que tienen que ver con la actualidad también. ¿Qué tal Daniel? Buenos días. Hola, bienvenido. buenos días, ¿cómo les va? ¿Eh? Muy bien. bien. Bueno, agradecimientos primero, como empezamos siempre. Eh, recibí libros, que, bueno. Bienvenidos. Bueno, Julieta que me mandó el último don de, de Mario Puzzo, el autor del padrino. Ya lo vamos a leer, 500 páginas, es para un rato. Pero... Es para un rato, ¿no? Sí. A la gente de, de Mata, en nombre de su secretario general, José Sequi, que me mandó una agenda espectacular, más allá de las cuestiones políticas. ¿eh? Aclaro. Con padre y abuelo que anduvieron entre los fierros siempre, ya hay bienvenida. Han hecho una grita de arte, me parece, con... Con el, es un documento el, Es un documento ¿eh? del un documento. día del día por día De, una, de un año con este, Cosas que hizo Eva Perón Después uh -huh. que cada cual discuta lo que quiera discutir Yo no, no Lo tomo como un hecho político Lo tomo como el hecho de alguna mujer que tuvo una trascendencia en, en la historia Del país y en, en la historia De América por supuesto Así que les agradezco también Porque bueno, porque porque es uno Como decís vos, es Lo más interesante que tiene que es un documento. Eh, está ¿no? documentado día por día. Uh -huh. Bueno, y además porque hay muestras y se harán muestras supongo que ahora en el mes de julio también. Así que, bueno, gracias a... Sobre todo por la... Insisto porque me... ¿Por dónde vienen? Por, por el tema de los... De, de los Como decíamos los gringos, de, los fe, de haber andado entre los fierros, ¿no? Seguro. Bueno, algo aprendió uno, ¿no? Sí, sí. No no tanto, pero a, a veces nos defendemos. Aunque sea con el martillo y el Con la, el martillo y una pinza y un alambre. Y el alambre, el alambre, de, alambre de fardo no puede, ese, no puede faltar. No puede faltar. Bueno. Hoy por hoy reemplazado con el precinto, ¿no? Esto es todo... Sí, que que sí. Que... sea <risa> <Sí, risa> que no me gusta Sí, el pre... sí el precinto es cierto, eso. Sí, tenés razón. Hasta el precinto fue reemplazando el, alambre. el sí, querido alambre de fardo. Sí, el querido alambre de fardo. Sí, aparte no se oxida. Claro. Pero igual se cuartea con el tiempo. Ah, sí, vamos a hacer un sí. curso sobre el precinto. <risa> bueno, eh... Hoy es un día particular Bueno, yo creo que Los colores del, del país o de la patria Me parece que no deberían tener un día solamente Pero bueno, es el día de la escarapela Es un día, uno tratando de investigar en la historia Es un día complicado como fue el, el, la semana de mayo ¿no? Porque hay muchas contradicciones en esto Aparentemente las primeras cintas que se repartieron Eran blancas Aparentemente las mujeres que se fueron a entrevistar con, con Saavedra un 19 de mayo Llevaban una cinta blanca eh, Hubo orden de, del gobierno de aquel momento de, de establecer una escarapela uh -huh. eh, Se supone que la escarapela también eh, Hay una versión, alguna de las versiones habla de que los colores que se usaron no eran el, as, el celeste sino que hay una primera bandera. Yo he visto alguna foto de una primera bandera o una recreación de una primera bandera que tiene un azul más oscuro. que era el azul de los borbones, claro. por otro lado, que era el rey ausente. Eh, que se, se supone también que el, el, el celeste. azul celeste le llaman el color. El azul, el azul celeste. celeste. Tenía alguna encarnación. Eh, obviamente roja. Para distinguirla del enemigo, que en ese momento usaba el rojo, eh, se le saca y queda las la carapelas así, azul celeste y blanca, que es la que el triunvirato da como, como enseña para distinguir la tropa del, del enemigo. El belgrano, esto tiene que ver con lo que viene después, Belgrano en, en febrero del año 1812, tratando de memorizar, jura una bandera que dice que no teniendo, es textual casi eso, no teniendo con qué hacerla, la hace con los colores de la escarapela. Pero ¿qué pasa? Esa bandera no es reconocida, porque Belgrano viene del desastre de Guaqui y la verdad que el triunvirato, Belgrano no se entera de eso, que, que es desconocida Después se viene otra reivindicación con la con la bandera. Pero para cerrar un poco la historia de la, de la escarapela, hay, hay fechas. El 13 de mayo del 35, el Consejo Nacional de Educación, ¿m? lo tengo inclusive en efemérides, en libros de efemérides. Certificado. ¿sí? Claro, dice eh, que constituye la, resolvieron constituirse en comisión para celebrar la fiesta de la escarapera el 20 de mayo. Primer problema. Por resolución del 4 de abril de 1941, instituyó el 18 como Día de la Escarapera. Uh -huh. ¿Mm? Por calendario escolar de 1951... Se fijó el 19 como el día del escarapela. Por eso digo que... La escarapela como un poco como el nacimiento de la patria... No fue tan simple como por ahí nos contaron... Con un día tan concreto. Polémico, claro. claro. Esta, esta, esta disposición... Se fundó en las consideraciones... Del episodio ese que cuento de las damas... Que van a ver a Saavedra... Y llevan una cinta blanca... Que fue el 19 de mayo. Entonces en el, el 51 dice... vamos con el 19 de mayo eh, el 12 de mayo del 60 se retrotrae la disposición eso no existía en mayo no, ese no sonido bueno. el, eh, reitero, el 12 de mayo de 1960 se retrotrae a la, a la disposición del 4 de abril del 41, conclusión esa disposición dice que la, el día de la escarapela es el el 18 de mayo hoy uh -huh. para los muchachos de... Usted se informa que lo escuchaba temprano, que decía que iban a pagar el día de la escarapela, le viene fantástico, porque en realidad, eh, como verán, era el 18, el 19 y el 20. O sea que tenemos claro. un margen Y sí, aún importante. algunos más lo, lo vinculaban con el cabildo abierto del 22. Los acreedores que, que se apuren... Claro, hay una jamás. semana de la escarapela. Exacto. Eh, sería motivo de otro análisis <risa> o de otro momento también de ver cómo se aborda desde la eh, cuadrícula educativa, ¿no? Estos, estos días especiales de la patria, en el cual, este, si bien en algún momento... Recordamos de estos cambios de fechas permanentes, estos cambios de feriados. Eh, eh, para muchos eh, es en respetado como fue cuando nosotros cursábamos nuestra época de estudiante, no de llevar la escarapela en el pecho. Para otros este no es así, no es tan obligatorio. Para otros directamente ni usarla. este Se ha cambiado la escarapela por la banderita este tipo PIN, que sí, tampoco es la escarapela sí, en sí. sí, sí. Eh, digamos, sí. hay una diversificación educativa tan importante... que no permite ni más ni menos que seguir confundiendo más a la gente. A mí no, ¿no? me preocuparía tanto la imagen, en definitiva, porque fíjate que los eh, Estados Unidos de Norteamérica hacen de la bandera un culto, hasta tal tanto es así que la ropa interior de las mujeres tiene la bandera por ahí. Claro. Este cualquier lancha de cualquier película que veas tiene una bandera, hasta unas de grabación tiene el tema de la bandera. El, el problema pero ellos tienen un concepto nacionalista que, que es muy arraigado. Lo que no estoy convencido es que con toda esta modernidad que estamos teniendo, eh, olvidándonos de estas cuestiones, eh, y sin ser conservador, me parece que no habría que no hay que perderlas de vista, porque son símbolos que nos marcaron lo que somos. Entonces me parece que el revisionismo está bien, en tanto y cuando aclare. o saque a la luz alguna cosa que es totalmente inexacta o que va a cambiar el curso de la historia. Seguro. Si no cambian el curso de la historia, me parece que es, este, es complicarle la vida a unos chicos que son, bueno, en tu caso o en el caso de ustedes, por ahí son los hijos y en los míos ya vienen los nietos, que no van a tener una visión clarísima de la patria. Sigo insistiendo, yo desde lo personal, a mí me gustaría celebrar la, la, el nacimiento de los próceres y no recordar la muerte, pero es una cuestión mía. Porque entonces ya sería la celebración, me parece que da lugar a otra cosa. Y a lo mejor las nuevas generaciones lo incorporan más fácil. Nosotros siempre tenemos eso de trágico. Sí, sí. De trágico. Sí. La tenemos... muerte instalada en casi todo, sí, hasta en sí. el himno nacional, ¿no? Sí, Nosotros sí. Bueno, claro. como ¿no? Sí, sí. sí, tiene que ver, bueno, ahora, ahora vamos a aprovechar para hablar del, del libro que voy a hablar, tiene que ver con esto, porque tiene que ver de dónde venimos también, ¿no? Uh -huh. Claro. Eh, no sé, tenemos un, ¿tenés un cortecito. Vamos a hacer una pequeña sí, pausa y saludamos sí, volvemos. con el libro, sí. Espacio Publicitario. Presentamos IOMA 24, un nuevo servicio que te permite obtener los bonos de consulta médica en todos los cajeros link del Banco Provincia. Fácil, rápido y accesible, con tu tarjeta sueldo del Vapro, las 24 horas en toda la provincia. IOMA, bien de cerca. Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Esta temporada, llena tu casa de diseño y color con copio hogar. Acolchado reversible de una plaza y media a 135 pesos con 90 o 6 cuotas sin interés de 22 pesos con 65. Hoy y todos los miércoles, con tarjetas de crédito cabal del Banco Credit Cop, tenés 10% de reembolso y tres cuotas sin interés en todas tus compras. Cooperativa Obrera, 90 años en defensa de los consumidores. Oleo Hidráulica Spetter, repuestos Perkins, Maxim, MWM. El transporte, el agro y la industria confían en nosotros. 15 años de experiencia y seriedad nos avalan. Oleo Hidráulica Spetter, Avenida Avellaneda 3757, teléfono 022 84 445 610 o 441 664 o La Barría. Oleo Hidráulica Spetter. Hablando seguimos. de hablando de nostalgia, de por qué somos como somos Bueno, yo lo he contado muchas veces en este ciclo eh, Hace unos años que descubrí un escritor italiano a quien no conocía Y que me propuse juntar toda su obra porque me entusiasmó Y debo no debo ser el único, porque evidentemente en estos últimos tres años Tusquet ha empezado a reeditar cosas Evidentemente tenía la trascendencia que que me decían que tenía eh, Me estoy refiriendo a Leonardo Siasia uh -huh. Este año ya dimos un libro y ahora en, en lo que va el ciclo va, vamos a dar dos más. Uno hoy, hoy vamos a comentar uno más que se llama Cada cual lo suyo, de una serie de, de escritos que se hace a, a, denominó Andanzas. Eh, fíjate o fíjense ustedes que tienen la posibilidad de ver la faja del libro, que es la, la edición de Tusquet. Andrea Camilleri, que es uno de los grandes escritores actuales de la Italia, dice... Yo estoy muy lejos de alcanzar a Ciacia. Es decir, cómo lo respetan como escritor. Eh, en esta novela, que se llama Cada cual lo suyo, ¿no? y que realmente el, cuando uno la termina de leer entiende que a cada uno de los participantes le tocó lo suyo, en realidad eso es, es característica de Ciacia escribir esa novela que tiene que ver con lo, con lo policial, con la... con la cosa oscura y rara que tiene la Italia, pero básicamente de Sicilia. Este libro está ambientado en el año 64. Un farmacéutico recibe en un pueblito chiquitito de Sicilia, recibe al cartero. Se ve la confianza que hay en los pueblos. El cartero se queda a esperar que abra la carta. Oh, la no, no sé, y, dice, y dice el cartero que ve que el farmacéutico se transfigura, porque es un anónimo lo que hay adentro. Entonces el cartero piensa en voz alta y dice, me lo va a comentar. Pero si es una cosa de cuernos, no. Porque los cuernos en, el, en la no Italia el cuernos era el tema del pueblo. Y entonces la, la, el farmacéutico, farmacéutico recibe una, un, un escrito que dice esta carta es tu sentencia de muerte. Morirás por lo que has hecho. Obviamente se lo toma broma porque no tenía mucha mucha cuestión. No, ten, no, no había tenía historia. Eh, en el libro se infiere la carga de la prueba, como ocurre en la Argentina. No investigás En vez de investigar quién lo mató, investigaba a la víctima. El libro sí, sí. hace eso. Recrea, ver si la mujer, cómo era. Porque junto con el cartero se despachan al médico también. Evidentemente los matan a los dos. En, eh, el, el pueblo tenía la costumbre de... Eh, casi todos eran buenos cazadores. Uh -huh. Y cuando se abría la casa eran tiros por todos lados. Y... y... Una eh, tradición que permanece en Italia. Si Asia dice acá que era natural que alguno... Envenenarle los perros al vecino puede ser, pero matarlo. Ah. O sea, eso, eso explica un poco lo de la mafia, ¿no? Entonces, eh, a la pasada cae un médico del pueblo. Y ahí empieza la trama de este libro. Hay un profesor, un profesor de una vida solitaria, que se si le ocurre empezar a investigar. Cuando la policía está abriendo el anónimo, él lo lee a trasluz. y se da cuenta que las letras con las que está fabricado el anónimo y pegadas son de un diario, de un ejemplar, de un diario. Ese diario era el Corriere de la Acera. Bueno, yo no voy a contar todo el libro, pero ¿qué, qué, ¿cuál es el disparador? primero Lo primero que se le ocurre a este profesor que hace una investigación paralela de la muerte de estas dos personas es a ver quién recibía... El, el diario. Claro, era el cura del pueblo y el obispo. que nada más. Nada más. Descartado eso, podía venir de otro lado. Bueno, el libro te va llevando. Ah. entonces Hay todo un capítulo en la investigación. Este, este profesor se mete tanto en la investigación que va, va a ver a viejos compañeros de la facultad de él, a compañeros del médico y del farmacéutico que... que están vinculados ahora en italia de los 60 y la italia de la aparición subsistencia entre el fascismo la mafia el, la, el comunismo sí, sí. al rojo vivos, entonces claro. este en un, en un diálogo que tiene con uno de los personajes yo voy a leer algún párrafo para que vean hasta dónde llega el fanatismo que tienen por ahí tenemos los tanos ¿no? sí. en eh, ponerle nombre por ejemplo el personaje que va a entrevistar se llama benito y claro él le dice como Mussolini, no, soy contemporáneo de Mussolini, me pusieron Benito por Benito Juárez, porque fusiló a Maximiliano, al parecer un rey ajusticiado era para mi familia motivo de orgullo, Quería así orgullo. que a la pasada, pero eran, todos eran, en esa familia eran todos este, admiradores de Napoleón, así que dice, desde la revolución de 1820 nadie se ha librado de llevar por segundo o tercer nombre Napoleón, si era varón y Leticia si era hembra así mi hermano se llama Girolamo Napoleone mi hermana Leticia y yo después de Benito Juárez esconde un Giuseppe Napoleone <risa> cuatro nombres este, esta es la cosa bien eh, en un diálogo hablando con el fachi, del fascismo porque le tratan de encontrar una cuestión política a, esta, a este, a, este, a, este a esta muerte que, uh -huh. que es, es una muerte que conmociona a un pueblo de esas características Eh, habla de un, de, un, de un fanático enemigo del fascismo que este hombre, a quien entrevista este profesor, le pregunta por qué él considera que es fascista. Dice, Pepino cuadra viejo amigo mío, del, del año 27 al 40 pasó entre cárcel y destierro los mejores años de su vida y te desuella vivo o te, se te ríe en la cara si te oye llamarlo fascista. Pues lo es. Pues lo es, dice. Entonces, Acá hay una disquisición muy interesante sobre esto, que tiene que ver con la política y con la política nuestra. ¿no? Es amigo mío, como le digo, un viejo amigo mío, pero eso no quita para que sea un fascista. De esos que en cuanto consiguen hacerse un huequecito en el poder, quizás ni cómodo, ya empiezan a distinguir entre el interés del Estado y el de los ciudadanos, entre los derechos de sus electores y los de sus adversarios, entre la convivencia, la conveniencia y la justicia. Y no cree que podríamos preguntarle quién lo metió a él en la cárcel, y lo mandó al destierro, es la pregunta abierta. Dice, y en segundo lugar, como todos aquí, hay quienes son partidarios de un político por una subvención, un plato de espagueti, una licencia de armas, un pasaporte y otros como yo, por estima, respeto, amistad. y piense el sacrificio que es para mí salir de casa para votarlo. Lo que uh -huh. está explicando que... Mucha tenía, la, la, No, la tenía un ¿no? problema para deambular, uh -huh. igual iba a votar, pero está explicando la, la cosa más interna de, la, de Italia de los 60, y de, de la política en general, que creo que la podemos traspolar a nuestro país de ahora, de antes y no de después. No cabe duda, por eso digo, ¿eh? con una... Este Entonces, para la actualidad. lo interesante de Acada con lo suyo que este profesor va por, un, va por el camino correcto obviamente el libro tiene un giro tiene un giro y lo que a todos les convenía que se quedara en el silencio y que eh, demostraran que una de las mujeres era un poco más este, rápida digamos para decirlo científicamente como dice en eh, la cuestión no era tan así la cuestión no era tan así Y se revela todo un entramado familiar por detrás de esto. Como acaban de decir sí. en un caso... Bueno, hay todo un entramado familiar en, y un manto de silencio también, como bien como los códigos de... de como si fuera un código cua, casi mafioso. Lo que rescato, y por eso traigo siempre hacia Asia, es el, el concepto de libertad que Asia tiene en su cabeza, habiendo militado como militó algún, en algún momento de su vida en el... en el Partido Comunista y habe, habiéndose desencantado de cuanta ideología andaba dando vuelta, porque a la hora de llegar al poder, más o menos según se hacía todo es lo mismo. Uh -huh. Y acá está. Leonardo Cías eh, sí, y entonces, Editorial sí, en Tuskest, eh, sí. para que lo tengas en cuenta, es la segunda edición, a, a, a, ¿no? Cada con lo suyo, sí. Uh -huh. Estaba suyo. agotado este libro. Ajá. Y prometo otro, me van a tener que aguantar con otro, que conseguí ahora hace dos, tres semanas, agotado en el mundo, porque traté de buscarlo inclusive en España, por... por, por Por teléfono y por correo Que se llama Mar del Color del Vino Será para dentro de un poco ah, tiempo sí. Debe ser de sí. <risa> Ay, <¿verdad? risa> <¿S> <risa> Daniel, la seguimos el próximo miércoles gracias. Muchas gracias, ¿eh? gracias, gracias a ustedes. A ustedes. Daniel Panolás, en nuestra biblioteca De los miércoles, ya sin perder más tiempo Saludamos a Martín Rodríguez para anticipar Los temas del panorama que se nos viene a las 12 de mediodía ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, varios temas para tratar, sobre todo, bueno, al que los oyentes no le produce demasiada alegría, que se trata con el aumento tarifario, en realidad, de la electricidad que se está aproximando, si bien no tenemos.